No somos pesimistas no somos, no somos. Tenemos buena data el Diario del Futuro En Nacional Rock 24 minutos pasaron de la una de la mañana Seguimos en Diario del Futuro Y es el turno de Ludmila Gorchenko Ay qué lindo la, la... Que suena y no, lo, y no lo dije bien pero bueno no Tchenco er así lo digo como si fuese un malvado de Bond digamos no sí. está T-Rexa que tiene cosas para contarnos como siempre siempre hay cosas para contar y esto tiene que ver con lo que pasó ayer con los anuncios que hizo el ministro del interior y transporte Florencio Randazzo que anunció una serie de medidas respecto a los trenes unas medidas que van a tener que ver con mejorar el control y la capacitación sobre todo de los motorman de los trenes esto fue ayer en Luego de que el ministro Randazzo mostrara una serie de videos en donde los motorman, algunos motorman de la línea Mitre, estaban infragantes. En el video aparecía uno de los maquinistas. Para los motorman me suena como del siglo pasado sí. o de dos siglos atrás. Son los, los maquinistas, se les dice así a los, a, decís, los conductores, y, y motorman. a los conductores de los trenes que aparecían justamente en varios videos En situaciones no muy, digamos, bastante comprometedoras un, ma un maquinista, por ejemplo, dormido Que se lo ve que se despierta justo con el sonido del hombre vivo Ustedes saben que la mayoría de los trenes en la actualidad No tienen la nueva tecnología que pueden haber en otros países Sino que tienen el sistema del hombre vivo Que es un sistema que tiene que apretar el maquinista Cada un determinado periodo de tiempo Para que eh, justamente el la tecnología que implementa este sistema Reconozca la presencia humana y el tren no se frene automáticamente. En otro video se podía ver a otro de los maquinistas mandando mensaje de texto y a otro directamente leyendo un libro. ¿Qué eh, libro era? ¿Se no, se, no se sabe bien si era un libro, si era un hilo. E era importante, era importante. El era, era importante. Y otro directamente tapando una cámara. Luego de mostrar estos videos, que Randazo dijo, no hay mucho más que agregar, pero sí agregó una serie de declaraciones que tienen que ver con estas medidas a adoptar para el control y la capacitación de los motorman. Habló entonces el ministro Randazo y esto es lo que dijo. Al menos de un mes de haber estado instalados estas cámaras, Estas han arrojado resultados que son contundentes y nos han clarificado mucho sobre el comportamiento y el accionar de los conductores de trenes a partir de una resolución que firmaron el día de hoy en la cual eh, fundamentalmente eh, apuntamos a mejorar el control, la prevención y la capacitación. Eh, los concesionarios operadores del servicio de transporte eh, de ferrocarril en el área metropolitana deberán implementar nuevas medidas en los centros de recepción de motormans que van a ser controlados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Vamos a ampliar los controles a todos aquellos que hacen al, a, a lo más sensible del servicio, en este caso no solamente motorman sino guardas y señaleros. A ese control eh, que teníamos de alcoholemia y de concentración se le agrega un estudio de oxígeno en sangre que se hace en ese momento y sirve para saber si la persona tiene predisposición a quedarse dormida. Ese resultado se conoce en ese mismo momento. Se van a perfeccionar los exámenes psicofísicos. A lo que ya está hoy se le agrega medición de índice de masa corporal, estudios del campo visual y a los análisis de laboratorio se le agregan test de detención de drogas. Cuando, un, cuando a criterio médico fuera necesario, se realizará un estudio que mide el descanso y la fatiga. Y al examen psicotécnico se realizará un test de ansiedad. Primero vamos a prever una capacitación adicional de 100 horas. Esto era lo que decía el Ministro Randazo, hablando un poco de las nuevas medidas implementadas justamente después de, de mostrar los videos de los maquinistas. Medidas que tienen que ver con el control. Decía justamente ampliar el tipo de exámenes médicos. Hasta ahora se viene haciendo alcoholemia, control de drogas en sangre, con, eh, análisis de vistas justamente y análisis de masa corporal. Lo que se va a implementar es eh, la medición del oxígeno en sangre para saber si las personas pueden tener predisposición o no a quedarse dormidas mientras manejan la formación. También medidas que tienen que ver con respecto a la capacitación. Eh, año por año se va a tener que renovar la licencia de control. Conducir. Esto no era así hasta hace poco, ahora va a tener que ser todos los años y cada vez que la persona vaya a renovar, el trabajador tenga que renovar su licencia de conducir, se le va a hacer un examen un poco más Eh, específico, un examen teórico que va a tener que ver con las nuevas tecnologías que se van a implementar y también un examen práctico que va a tener que ver con un simulador, además se le van a sumar a un adicional de 100 horas de capacitación a cada motorman para poder renovar su licencia de conducir año tras año esto va a ser todos los años por reglamentación a partir también del de 1 de septiembre, va a existir lo que se llama la figura del supervisor de tráfico, que va a ser un nexo que va a intensificar y va a mejorar supuestamente la comunicación entre la base de control y la persona que maneja el tren, el motorman. También medidas técnicas, justamente hablábamos al, al comienzo de la nota que la mayoría de los trenes actualmente tienen el sistema, el sistema antiguo, un sistema de los años 80 en realidad que se llama el sistema del hombre vivo, que es que el maquinista tiene que tocar un botón cada determinado periodo de tiempo para justamente detectar actividad humana y que el tren no se interrumpa automáticamente. Ahora, a partir de en siete meses, en realidad se va a implementar lo que se va a llamar el sistema del hombre muerto que es la mayoría de los sistemas que tienen los trenes en otros países, quizás más avanzados que es cuando directamente el tren se detiene automáticamente no es necesario tener que estar tocando ningún botón cuando se, el maquinista deja de accionar el volante o el freno, el tren se, se detiene así que es un sistema muchísimo más moderno que se va a empezar a implementar eh, en principio en el Mitre y en el Sarmiento y después quizás en otras líneas para ir modernizando. Esto es gracias a un acuerdo con la concesionaria china, que es la concesionaria que provee los trenes al Estado Nacional. También eh, Randazo habló de que si estas normas no se cumplían, si la unidad de gestión del Mitre Sarmiento, ¿se acuerdan de la UGOMS que tenía ese nombre que aquí con furfaro nos parecía tan picaresco? Si la UGOMS no cumple con estas medidas de control de los maquinistas, podía justamente quitarle al Estado Nacional la concesión de los trenes. Recordemos que esto ya es un sistema de puntuación que se viene implementando a partir de hace unos meses, un sistema de puntuación en el cual el Estado Nacional controla y regula a las dos principales gerenciadoras de los trenes luego de la restatización que son la UGOFE que opera el Roca, el San Martín y el Belgrano Sur y la UGOMS que justamente gerencia el Mitre y el Sarmiento. Este sistema de puntos que es un sistema de multas a través del Estado, a través de la cual el Estado puede controlar justamente si el servicio se está brindando de manera correcta o no, son multas que van desde el 4% hasta el 25% en la reducción del canon que le brinda el Estado a las gerenciadoras. Recordemos que son puntos por limpieza, por eficiencia, por llegada a tiempo de los trenes, por eh, falta de electricidad también en los equipos. Se van restando puntos si el servicio no se cumple correctamente. Esto ya está funcionando actualmente, regulado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en donde los usuarios pueden ir a denunciar cuando alguno de, de estos servicios está fallando. Actualmente se le va a sumar, El control de los Motorman a la quita de puntos. Y si en caso de que la UGOMS o la UOFE no cumpliera con los puntos necesarios o no cumpliera con las normas anunciadas por el ministro Randazo en el día de ayer, se le puede quitar inclusive la concesión del servicio. El anuncio se da a dos meses del accidente de la tragedia de Castelar, del accidente del Sarmiento, allí en Castelar, en donde perdieron la vida tres personas y quedaron cientos de heridos. En ese momento ya había tensión y hubo tensión entre los operarios, entre los sindicalistas del, del tren y justamente el Estado Nacional o la figura del ministro Randazo, porque en ese momento se empezó a especular si había sido una falla técnica o una falla humana Recordemos que eh, el ministro Randazzo bueno, y el Estado Nacional Decían que el tren había estado justamente en revisión Que se habían cambiado los frenos Que era un, una formación muy, muy nueva Que había pasado por los talleres Que estaba en, en perfecto estado Y en ese momento los sindicalistas decían todo lo contrario Que habían avisado al Estado Nacional Que esto no era así, que fallaban los frenos Que venían dando, dando aviso Y que justamente la UGOMS, la empresa no había, no había tomado ninguna medida al respecto Finalmente y a través de las pericias que se hicieron en ese momento Se comprobó que eh, no hubo falla en los frenos Que la palanca de freno de mano no estaba, no estaba activada Y que también la palanca de freno principal fue llevada a la posición digamos máxima Que estaba el tren totalmente en aceleración hasta llegar a la estación de cactelar, Cuando recuerden impacta de atrás al Chapa 19 lo que la polémica que quizás se generó en torno al anuncio de Randazo en el día de ayer es que esta tensión que se venía generando desde la tragedia de Castelar en donde la Secretaría de Transporte decía una cosa junto con la UOMS defendían el sistema de frenos, defendían la revisión de los trenes y los sindicalistas decían otra cosa, se volvió a reavivar justamente ayer a través del anuncio de Randazo cuando el ministro expone los videos Y salen al cruce los sindicalistas y los gremialistas. El primero que salió a hablar fue el pollo sobrero que dijo que Randazo en realidad lo que quería era responsabilizar a los maquinistas cuando el problema de los trenes era otro y el mal funcionamiento de la empresa no se podía negar y que el problema no se podía desviar solamente a la mala conducta de uno o dos motorman. Por el otro lado, Randazo decidió no dar la identidad de estas personas, afirmó que ya estaban Eh, apartadas de la empresa que ya habían sido desvinculadas justamente de la empresa pero lo cierto es que el anuncio de, de parte de la Secretaría de Transportes de poner cámaras en los trenes provocó el paro de julio pasado no sé si recuerdan el paro de trenes que también hubo disturbios y se generaron una serie de complicaciones entonces sí. a partir de esto Se espera la polémica. Por lo pronto eh, ya se anunció una manifestación para una, el 23 una, de agosto. Una manifestación de Motormans. Una manifestación de Motormans a Plaza de Mayo el día 23 de agosto para justamente reclamar por, por la integridad, por el sindicato y en contra de lo que ellos llaman el vaciamiento de los trenes. No, está nada mal, por lo menos este, ese título no, no, no queda tan mal. Hay que ver eh, realmente a qué se refiere. Vamos eh, a ver qué pasa eh, hasta ahora. Lo yo cierto creo que es que los videos que... existieron, yo los vi, eh, son... Son bastante explícitos. Yo no creo... ¿Explícitos como qué? ¿Como, como, como ciertos me faltó, videos me que Furparo mira cada tanto? No, me faltó hacer el zoom. Es verdad lo que Pérez dice, me llamó la atención a ver qué estaba leyendo. Yo te digo, yo tenía no, un... No se hacen todos la paja acá, Cuando por favor. Cuando, en una, la época que era crítico de cine, había un, un, un crítico que solía dormirse en las funciones y se despertaba cuando sonaba el teléfono en la pantalla, digamos. Menos sí. mal que no hay cámaras <ríe> en este estudio. Eh, no, ¿por porque. Yo creo porque que... Si no, viste que como son acá, nos vienen a agarrar. ¿Pero qué nos van a agarrar? Si no hacemos nada en los cortes, no además, hacemos nada cuando, al aire. Además cuando por eso. No, no roncás, faro ¿Qué crees que te diga? Está todo bien. Lo que sigue, por supuesto que está todo bien en Diario del Futuro. Y lo que sigue lo demuestra. Escuchamos a Alma Fuerte. Amistades de Amistades de Tierra Adentro.